Esto es un atraco a mano armada, así sin más, y no puede ser, ¿Que, que ha sido una mala gestión pues que lo paguen, hay muchas muy malas gestiones que no les da la gana ni quieren declararlas. Vamos a, a, a decir una, ahí está Zicova, ¿qué pasa con Zicova? Ahí no lo usamos nadie, pero un polideportivo que no vamos por gusto, que vamos por salud. Hombre, no puede ser, es que no puede ser. En la, la empresa que entre a privatizar el polideportivo va a ganar dinero, no viene por nuestra cara bonita.